se necesita una plata de gracia sí, que una plata de gallesia y otra cosita y arriba y arriba arriba y arriba y arriba Iré, yo no soy marinero ¿Eres? yo no soy marinero porque seré por ti seré porque seré aunque soy chiquitito aunque soy chiquitito listo y así yo me canto la papa, ¡Ah, Una vez que te dije que va algo, se te puso la cara, color, se te puso la cara color allá arriba y arriba, allá arriba y arriba y arriba, iré. Yo no soy marinero, ¿qué hey. Yo no soy marinero por ti seré. Por ti seré, por ti seré. Apariente. Apa, chico. Que de la camada sí, y no arriba y arriba Arribita, arriba, y rube, arriba y arriba y, arriba. y ¡eh! yo no soy marinero ¿eh? yo no soy marinero capitán soy capitán capitán cuando campo la mamá cuando campo la mamá yo soy contento porque ella me acompaña porque ella me acompaña Que bonita en la ramba! ¡Qué bonita en la ramba en la madrugada! la vaina! ¿A dónde? Compadre? Cuando estaba la vaina en la enfamada, allá arriba y arriba. Allá arriba y arriba, y arriba y no soy marinero, yo no soy marinero, ¿Eh? no marinero por ti seré. Por ti seré, por ti seré. Ay, te pido, te pido, hay que pido te pido de compasión que se acabe la rampa. Yeah.